The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crump of pain. <laughs> There's a policeman with an honest soul, a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride ball with a feeling of knees. He briskly frisks the torn remains, dropping a print prints and stains and endeavors to ignore the change that he walks into.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 She smiles at last in 1998. show the Todd song no one ever sings. The coffee growers' line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by Buenas noches, como cada semana, a toda la gente que esté sintiendo eh, el 107.3 de la frecuencia modulada. Muy buenas noches a toda la gente que esté sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de viejo. Eh, como os dije a través del 107.3 de la frecuencia modulada, a través de la nuestra emisión digital de eh, www.radioquca.org. Estáis sintiendo un programa que, bueno, pues fue clasificado muchas veces de inclasificable. ¿Mm? No tenemos ni puta idea de, que, de cómo categorizar este programa, no tenemos ni puta idea de qué va exactamente. Eh, si de alguno sois, ¿eh? sois quien ha... no sé, a definirlo, identificarlo de, de alguna manera... Yo, oye, ¿qué queréis que os diga? Podéis ponerme en el chat, chaime un gabito, porque yo no soy a, a identificar, no sé de qué va. ¿eh? Hombre, por un lado me la suda, tampoco yo que tenga yo ningún interés en saberlo, pero, bueno, más que interés en saber eh, de qué va este programa, a lo mejor sí que tengo interés en saber eh, qué es lo que opinen, qué piensan, de qué piensan que va eh, las personas que, que lo sienten. Porque bueno, voy a deciros la verdad. A ver, eh, estáis fartucos de sentirme, es eh, decir, por aquí, que este programa, que Anedonia, en eh, un lle un programa que se faega para que lo sientan aire. Eh. Y aunque muchas veces haya por ahí que bueno, muchos no, pero de alguna vez hay por ahí quien me lo niega. Me, oh, dirás lo que quieras, pero el programa lle para que lo sienta gente. Eh, bueno, no, <risa> de verdad, joder, no tengo yo ningún... ningún interés en que lo sienta másiento lo sienta menos de hecho la mi manera de hacer el programa no va no va a cambiar a lo mejor si quieres igual el programa cambiaría para peor si realmente tuviere yo muy interesado en en que lo sintiera la gente en mantener una audiencia en estas cosas entonces sí pues a lo mejor ...tenía más cuidado con las cosas que decía... ...y a lo mejor precisamente por eso perdía... ...lo que sea que... ...que, que gusta, que gusta a la gente... ...porque bueno pues... ...ahora mismo, en ¿eh? un tiempo a esta parte... ...ya ver, nunca tuve... ...a ver, la única medida que... ...de audiencia que tiene Radio Cuca... ¿eh? ...son los descargas de los podcast ¿eh? eh, ...en directo o en diferido... ...a través de la radio... ...pues no tenemos ni puta idea de cuánta gente... ...lo, lo siente ¿no?... Bueno, sí, es verdad que Mientras un tiempo En que un compañero Podía facerse cargo De la página web de estas cosas, pues sí que de vez en cuando sacó de estadísticas De la gente que se conectaba a la página Que horas, los picos, de onde Lo que pasa que, bueno, pues oye Por la manera en la que forula Una radio libre Lógicamente, les coses que se faen Faense Por, bueno, por la voluntad de faceles, porque hay personas que, por motivo que sea tienen interés en que esta radio, este proyecto, esta idea, siga para adelante. ¿eh? Eh, debe ser gente de, de, muy, ¿eh? de, de mucho valer, porque lleva tirando para adelante de 33 añinos ya casi. Y bueno, oye, pues en fin, para un proyecto como este y siempre atacado, siempre denostado, pues no deja de ser una... ¿va? ¿Mm? un, un, un aliendo el, el fecho de que de que siga vivo después de tempos de tanto tiempo, ¿no? Eh, en unos tiempos a más, como son los de ahora, los que bueno pues la radio no se lleva. Lleváis los podcast, bueno, así los que sentáis la radio a través de internet o a través de los podcast, bueno pues digamos que estáis al día. Eh, los que la seguís por el 107 modo 3, la frecuencia modulada, bueno, pues pa, según mucha gente y según la mayoría de la sociedad actual, pues a lo mejor estáis estáis fuera de bolos, Estáis ¿eh? estáis eh, totalmente desactualizados, como yo, como la nación incomisible, no sois personas desactualizadas, ¿eh? Totalmente desactualizadas. Bueno, en fin, oye, qué sé yo, qué sé yo. Eh La cosa es que seguimos aquí ¿no? Y de momento, bueno, pues parece que pese a todos los ataques Y, y a tole, todos los intentos de acabar con nosotros Pues bueno, aquí aquí vamos a, a seguir de momento eh, Pero aquí hay mucha gente por, eh, que hace programas con la intención ¿no? De desperdirse de y que se sienta ¿eh? Y hay gente que lo consigue Tenemos algunos otros programas Curiosamente, curiosamente no porque no tenga mucha calidad, sino porque a priori podías pensar, bueno, ¿cómo va a competir una radio libre, pequeñina, eh, eh, de una ciudad de, como se decían antes, de provincias, eh, como oye... Eh, como esta ciudad de Dubieu, eh, cómo va a competir con las grandes radios comerciales y tal, bueno, pues sí, sí, para algunos programas eh, compiten, compiten y vencen a las radios comerciales. ¿Mm? Eh, bueno, paso de decir ahora títulos, no tengo gana pero seguro que ya más de uno sabéis a, a los programas que me estoy, que me estoy refiriendo ¿m? y otros que a lo mejor no vencen a las radios comerciales sencillamente, eh, faen cosas que no se faen en ninguna radio comercial eh, bueno, no sé si en el caso de Anedonia hay un caso de esos Yo cuido que sí, porque no creo que haya ninguna radio comercial, eh, no creo que haya ningún programador, no capaces que admitiera una emisora comercial eh, que dependiera de, de, de las aportaciones de, de unos sponsors o, o incluso una radio pública, eh, que dependiera de, de, de, algún, de alguna administración, de algún organismo, ¿m? que tuviera que, que oye, que, que al tener un, un, una cierta, un cierta una cera de higiene, ¿no? unos formes. Pues Arnedonia yo cuido que no podría tampoco darse en ningún sitio de esos. A lo mejor resulta que que no más podáis aquí, pero bueno de todas maneras Arnedonia en un de ser un rara avis porque en Radio Cuca y en otras muchas radios libres vais programas que no podrían salir en ningún otro sitio, pero que tienen un interés enorme para una cantidad de gente enorme. Yo no tengo claro ¿Eh? Eh, que Anedonia tenga eh, ese interés, no debería tenerlo eh, Anedonia, como dije ya muchas veces, tiene un especial interés para mí mismo ¿eh? porque, bueno, pues si hay una manera de, de descargar descargar un montón de cosas que uno va acumulando toda la semana pues, viene aquí y les cuenta ¿eh? Eh, oye, pues si les cuenta, les cuéntales de la misma manera Aunque después en todo el programa me digo, Ay, madre! Pero si estoy contando la, la mi vida, ¿eh? La mi vida, conozla a todo el mundo, ¿eh? pues, No tiene más que sentir eh, anedonia para para conocerla Bueno, no pasa nada, no me importa, no me importa. Lo que sí me sigue, eh, me sigue llamando mucho la atención, y ¿por qué coño hay gente, por qué hay personas eh, a las que les gusta anedonia Anedonia de mano, cuando empezó llevo, llevo ya unos cuantos añinos faciéndolo eh, más de ocho años ya os digo no, no con continuidad, los ocho años no son continuos, pero bueno oye, pues, eh, tenéis ahí 271 setenta poscas me parece que son para pa sentirlo y tal curioso, cuelgo los poscas pero casi más, cuando empecé a colgarlos no era por, porque la gente pudiera sentirlo ¿Eh? Hombre, vale, a lo mejor había amigos o familia Que querían que querían sentir lo que yo contaba por ahí ¿eh? Curiosamente, muchos de esos amigos eh, Cortaron relaciones en cuanto sintieron este programa Claro, dirían, madre de Dios, está como una carrapeta ¿sí? Este rapaz, <ríe> este rapaz vale el val más no, no, no relacionarse con él No tener ningún tipo de yazo ¿eh? eh, <coughs> Familiares, pues bueno, también pronto cortaron pronto cortaron porque le dijeron madre le dijeron que seguir lo que le dijeron no tengo ni idea pero supongo que empezarían también lo mismo un poquitín lo mismo esta hierrapata está un poquitín mm, qué sé yo no os preocupéis de todas maneras lo que pasa es que, hay que me transformo ¿eh? Eh, no sé si tiene pasado eh, nunca lo contrario ¿eh? de, de una persona que que conociera primero a la armadón y miserable y después al otro, pero seguro que tuvo que ser una desilusión tremenda ¿eh? no deja de ser algo normal ¿sí? yo por ejemplo cuido que ya conté de alguna vez eh, lo típico que lle idolatrar a una estrella cualquiera ¿sí? en el caso de los ejemplos que yo tengo, estrellas de la, de la música ¿sí? eh, estrellas como por ejemplo, qué sé yo, acuérdome de contemos y el nazo el cuido de los hechos contra el decoro O decir que, que ahora mismo tengo y tanta manía, pero que en el momento, oye, pues supuestadme que ya era el, el, el muguruza, ¿no? ¿eh? Y cómo ya abundo con conocerlos a lo mejor sencillamente pues pues que ansieses, que no son esos ídolos que tú construyeras, que son personas, ¿eh? son personas como, como tú y como yo y como cualquiera. y entonces es pues bueno tenerles les mes mes penes y les mes mes alegrías y les mes mes miserias que cualquier otra persona no son no son quien para para que los para que los idolatremos para que los adoremos ¿eh? Eh, yo creo que si de alguno de algún caso hubiera que que esto conmigo que conociera primero de alguno hay de algún caso hay que conoció primero el neodónico y y luego al, al ser ese triste y eh, triste y chungo que que te detrás ¿m? yo cuido que tú que te solucionase tú que te solucionase porque claro no tenemos nada que ver no tenemos nada que ver los dos hay los que dicen que sí que en el fondo eh, pero bueno muy en el fondo eh, muy en el fondo y el caso es que eso pues bueno eh, como os contaba de la que de la que entamé a a hacer este este programa Bueno, pues sí que ponía ahí los podcasts un poquillín para que lo sintieran cuatro o cinco personas que también interesáis. Y luego más, básicamente, ponía los ahí como copia de seguridad. Porque, bueno, una, una cosa sí que tengo, ¿eh? Yo tengo un poquillín de síndrome de tío genes. ¿sí? Yo soy de los de todo, ¿sí? De nunca tiras nada. Un problema porque entonces vas, vas acumulando y llega un momento en el que... ¿Eh? en el que ya no tienes onda acumular más cosas momento triste porque en ese momento ves que no te queda más remedio que tirar cosas y bueno tiras las que piensas que son menos importantes y cuando pasa un tiempo ves que realmente esas cosas ya eran muy importantes yo actualmente por ejemplo eh, sufro mucho pensando en, en los míos juguetes de niño ¿eh? o de las los, los, los, los piezas de tente con la cantidad de ellas que yo tenía ¿Dónde estarán los míos cochecinos eh, a escala metálicos? ¿Mm? ¿Dónde estarán los míos clics de Fomóvil? ¿Qué sé yo? ¿Sabes dónde estarán? Eh, son de estas cosas que seguramente, oye, pues pues pues los, los padres y los huelos, con, con buen criterio, ¿eh? más que los padres y los huelos, los padres y los hueles, yo cuido que esto a riesgo de... De, de quedar como un sexista, me ¿eh? acuerdo eh, que más o menos prácticamente todos entenderéis que bueno que que no estoy que no estoy desacertado cuando digo que ella más bien un papel de ¿eh? de les matriarques, matriarcas ¿eh? que de los patriarcas ¿eh? me parece a mí bueno pues cuido que como iba en criterio pues llegó un momento en que bien que eso iba va acumulándose y que bueno por pues, lo típico de regalar otros niños Esto pa' primo esto pa'... Esto pa', esto pa, pa caritas, esto pa... Esto, a ah, ah, pregunta y Uy, madre, pues no son de <risa> Y de esa manera, pues, bueno, fui perdiendo yo cosas que... Por dos cosas. uno por el valor sentimental. Seguramente ahora mm, prestaría a meterles, ¿no? Ahora prestaría a toda aquella colección de, de cochecinos. Prestaría a meterles fichas de tente. ¿Mm? Yo ahora, con los míos años, pues... Mm, Yo cuido que la, la vez que más que más concentración eh, pude agamar, porque yo un problema que tengo ya que, que me aburro mucho y no me concentro en nada, fue una vez que, que encontré las piezas de, del sin castillos. Eh. Bueno, que el, el verdadero nombre es sin castillos. Pero para mí toda la vida fue sin castillos. Y a ver, sin castillos y precisamente lo que yo era, ya era para hacer un castillo. ¿no? Pero llamábolo sin castillos. Bueno, pues yo cuido que cuando más, oye, una temporadina, que estaba deseando llegar a casa, no para aprender el ordenador, no para ver la tele, no para tirarme en cama, no para estas cosas que suele hacer la gente cuando llega a casa. Yo estaba deseando llegar a casa para poder ponerme a, a construir mi castillo con, con las piezas. ¿eh? pues por eso ahora mismo prestaríamos la de Dios tener, por ejemplo el, el tente ¿eh? prestaríamos la de Dios tener los tres de famóvil, joder yo tenía el fuerte, tíos fui de las pocas personas que tuvo el fuerte, de, bueno de los pocas, debía haber muchas, pero cuando yo ya era niño, pues una de las de las aspiraciones de niños niño de, de clase era tener el fuerte de, de, de, de, de polimóvil, el famóvil no sé de aquella como se llamaba Pero hubiera me prestado la de Dios, mantenerlo. Cuido que ese se regaló a, a una prima que tengo, que tiene que 15 años menos que yo. ¿Mm? Eh, bueno, pues eh, luego a saber dónde fue a parar. <risa> no creo que se ahora y lo pido, lo tenga tu vía ¿eh? No creo que lo tenga tu vía Ya os digo, yo tengo ese, ese síndrome de Dios en ¿eh? Y no solo eso, papeles, recibos del, del banco. Tengo tengo de, de, de muchísimos años, ¿eh? Tengo llenado de, de carpetes, de cosas, de guardaes, con papelacos, con... Sí, sí, sí, de verdad, de verdad, vos, vos lo digo. Eh, igual dije que tengo una cierta mentalidad de, de historiador dentro de mí. No lo sé, no lo sé. ¿eh? Bueno, en su momento eh, planteéme lo de estudiar historia y tal. que enseguida me planteé que no valía la pena estudiar ninguna carrera, te puedes obligar a estudiar una carrera, pero bueno, eso ya otra historia, que seguro que ya conté también, ¿no? ¿Eh? seguro que ya conté también. Pero bueno, toda esta historia de, del mio síndrome de Diógenes, y el mío gusto por guardar las cosas, viene de eso, de, de que en el son momento ¿eh? pues si guardaba los postcas de, de Anedonia, eh, si los subía a internet era básicamente por tener una copia de seguridad, ¿eh? una copia de seguridad que bueno que no deja de ser un porque estás poniéndolo, estás ubicándolo en un sitio eh, que no depende de ti en absoluto y que cualquier día puede eh, puede y, y, y desaparece, ¿no? Pero bueno, también tengo tres otras copias de, de seguridad de los de los mis programas porque yo tengo y, tengo y un cierto cariño a todo lo que todo lo que fallo, ¿eh? No, no, y, en esto digo de verdad, yo mira que Que no soy y así... Que no le doy especial importancia. Eso sí, es verdad. No le doy especial importancia a ninguna de las cosas que fego. Pero, por embargo, gusta meterles para mí. ¿eh? ¿Qué será? ¿Que siento un cierto orgullo de las cosas que fego? Pues, pues no sé. No sé. Igual igual sí, igual sí. Oye, no, no quita, joder. Oye, soy raro, pero soy una persona. A ver. ¿eh? Y, oye, pues un cierto valor a, a les... ...ales mis cocines va... ...pues ten, doyoslo... ¿no? ...no mucho, no en especial... ...yo lo sabéis que tampoco llegue que tenga una autoestima... para para de... ...pa cayer de, eh, pa cayer de, de, de, de un burro... Val, ...vale está val, ...vale este, este dicho... para esta situación, cayer de un burro... ...no sé, bueno, vale, no sé... ...no me os preocupéis, tampoco... ...tampoco me importa demasiado... ...bueno, pues eso que yo metí a los seis sencillamente... para mmm, ...pa bueno, para para pa, pa tener una copia de seguridad... Y para que algún amigo pudiera sentirlo y tal Y, y de hecho pues ningún programa Tuvo nunca muchas muchos, muchos descargas en un podcast No los publicité, no los, nunca me preocupé Hay otros eh, callazos de la radio Que bueno pues que en sitios, en ambientes O a personas que piensan que pueden a ellos Bueno pues publicitan entre comillas un poco el, el su so programa Yo, bueno, también es verdad que como nunca pensé que esto pudiera interesar en aire, pues nunca me molesté en, en publicitarlo. Y ya os pues, digo, pues todos los semanas, pues, pues podía tener eh, 8, 10, 20 descargues, 30 ya. A lo mejor ya, ya era la de Dios, 30, ya eran muchos. ¿eh? De hecho estaba yo flipado eh, en los centavos de Danedonia con un programa que tenía... Eh, no sé por cuántas va ahora pero que, que tenía 50 y pico descargues. ¿eh? Un programa que dedicara yo en aquellos tiempos en los que Tobias hacía programas de música. Dediqué yo un programa al, al hip hop eh, del de, de, Entamos de los 90, cuando empezaron a grabarse los primeros discos de hip hop en España. Y que a camisa que ya me prestaba, pues dediqué yo un programa a poner cantarinos. jejoperos de aquellos ¿eh? y estaba flipado ya porque tenía 50 y pico descargues y luego bueno pues había un parcillos uno uno en concreto que pasó del estilo descargues que, que ya era uno que dedicara a, a versiones de, de los cantarinos de, de Casablanca 10 descargues ¿eh? la de Dios bueno pues luego resultó que con los años ¿eh? de repente ¿eh? de repente resulta que que que, que, que Que, que, ...que tenía programas con... ...que tuve ahora, ahora en los últimos meses... ...programas con 200... ...300, descargas 300 y pico... ...madre de Dios... ...ahora ya la cosa eh, se estabilizó otra vez... ...y bueno, se estabilizó... ...se estabilizó en torno a los, a los 100... familia mí, Dios de Dios... O sea, ...que ella ...a ver, yo pienso... ...no he hecho de pensar que... ...a ver, si fuera nada más una vez... ...podría pensar a lo mejor en... en que fuera ...yo qué sé, pues... ...pues errores o... ...o gente que lo empieza a descargar porque se confunde... ...o, o a lo mejor de alguna de las palabras clave que pongo... ...pues que llame a escucharlo y que piensa la gente que va a ser otra cosa... ...no sé, pero pero me extraña mucho esto de que siga la... ...que tuvieran ese temporal ahí no les descargues 200 y pico 300 trescientos... Y, ...y que ahora eso, pues están estabilizados en torno a, a las cien... Niégome, y mira que, que, que repitió lo repitió lo mucho el, el mi amigo el cabezón ¿eh? Eh, cuesta más de dios creer eso niégome a creer eso que dice el de programa de culto que se convirtió en programa de mases. ¿eh? programa de culto eh, vamos a admitirlo bueno pues con mucho con mucho procuro ¿eh? Un, un programa, pues, bueno, de culto, porque sí que es verdad que, que, que hay unas pocas personas, unos pocos amigos, que por el motivo que se ya, eh, bueno, pues yo despertó mucho en el día que lo sintieron por primera vez, y desde entonces, es, bueno, pues siguen, siguen sintiéndolo, pero bueno, no sé, no sé yo si, si definirlo como de culto, y hombre, de más es, ¿qué quieres que te diga? A ver... al fin y al cabo 300 personas tampoco son de más ¿eh? y de ahí yo cuido que nunca que nunca pasó la cosa ¿eh? que nunca pasó pero de todas maneras no me deja a de, mí de sorprenderme y hasta cierto punto incluso de, de, de preocuparme un poco de amedrentarme ¿eh? a mí pasó me pasó más veces de, de venirme a gente a lo mejor los mayores compañeros de, de la emisora de venir a decirme oye vaya como mola todo programa y tal Y yo dar un poquillín, eh, joder, no sé, el tiene tieso, decir, usted pero, pero hay gente que siente este programa, pero este programa no, no lleva para pa sentirse. Y, y sobre todo, a ver, puede tener cierta gracia a lo mejor por la gente que me conoce, sentirlo, y decir, oh mira este, vaya como desvaría tal, bueno, bien. Pero para la gente, eso, de, de fuera, de... De fuera de mi círculo, de fuera de mi ámbito, no sé, sorprendeme mucho. Entonces, esta semana, ¿eh? aunque yo totalmente contrario a, a, bueno, a, a, a mí y a, y a lo que siempre digo, pues mira, voy a hacer un, un experimento sociológico. ¿eh? Voy a hacer un experimento que yo sencillamente, eh, yo voy a cuando... ...cuando se sube, los que paséis eh, los postcards... ...los que estáis sintiéndolo a través de postcards, sabéislo... ¿no? ...cuando lo subo, pues tiene un, un pequeño texto... ...que más o menos explica... ...normalmente no te explica de qué va... de poco hay una explicación que, que después... de alguno a lo mejor se la cree... ...y, y, y lo siento y le dice, ...ay madre Dios, pero creo pero, pero que allí esto... <ríe> ...no tiene que ver con... Eh, ...no tiene que ver ni, ni con las palabras clave... ¿Eh? ni ni con, ni con lo que dice que, ni con la descripción pero bueno, yo pongo la, ¿eh? pongo la. y póngola y bueno, pues ocurrióseme, ¿eh? ocurrióseme que esta vez voy a hacer una cosa que lo he dicho, va totalmente en contra de la mioparanoia pero digamos que además de extremadamente paranoico también soy extremadamente curioso ¿eh? curioso eh, no de, de hacerles cosas curiosas sino de, de, de curiosidad tal Sí, tengo mucha curiosidad, un curiosidad más por por muchas cosas diferentes, ya hemos dicho muchas veces que aprendiste mucho, más tú de nada, pero aprendiste mucho, ¿eh? muchas cosas que, que me interesen y, y una de ellas, pues me interesa saber por qué coño la gente siente esto, entonces voy a poner eh, una dirección de, de correo electrónico ¿eh? En esa descripción voy a poner una dirección de correo electrónico y, y voy a animar a todos los que estáis sintiendo este programa, a todos los que os da la gana. A ver, eh, si no os da la gana, pues, pues no lo hacéis y ya está. Eh, no voy yo después a investigar, a ver, eh, voy a hacer un... ...contratar un hacker para pa localizar... ...a ver de qué IPs ...se descargan los poscas de Anedonia... ...y entonces es ir buscarlos... ...con una cachiporra... ...y, y pegallos en la cabeza... ¿Eh? ...pegamos, no, no pegallos, pegamos a todos vosotros... No, pero no, ...eso no es muy fácil... ...más que nada porque... Oye, pues supone una serie de perres y unos esfuerzos... ¿eh? Que, ...que una persona como yo... ...Vagu y, y tal... ...pues no, no estoy dispuesto a... ¿eh? ...no estoy dispuesto a invertir... ¿eh? Pero bueno, eh, sé que, oye, pues yo voy a poner ahí el, el correo electrónico, ¿eh? Y si la gente que sentís este programa a través de podcast me facéis el favor de escribirme y de decirme por qué coño sentís este programa, ¿eh? de verdad, además digo, pregunto vosotros de verdad, ¿eh? Porque de verdad que no lo no entiendo, que no lo sé, que no sé por qué, ¿eh? Pues voy a poner si sí, correo electrónico y, y si vos. si os peta, ¿eh? si os peta, eh, oye pues pues mandáisme ahí lo que lo que pensáis y eh, y por qué ¿eh? sobre todo la mía gran pregunta ¿por qué? Eh? Eh, el correo, joder, ahora ah sí, coño, el correo es muy fácil, y eh, Anedonia, eh, voy, voy a escribirlo después, pero yo es muy fácil, y anedonia, yo como este programa, ya sabéis que lleva una h intercalada pero coño sabéis lo de sobra porque si baseáis los podcasts y que eh, sabéis cómo se escribe en edonia eh, ya en edonia arroba gmx eh, así es estrella 3gmx punto que vos apetez mandar un correo manda eso que no vos apetez pues no lo mandéis joder y que más fácil imposible hostia claro que tenéis gana coño pues mandáis el correo que no tenéis gana joder pues echáislo sin mandar y que Hostia, ¿a qué te explicamos lo todo? Y va a quedar de puta madre, pero bueno, no me voy a quedar tan de puta madre porque voy a tardar en poner esto, pero bueno, yo pongo por lo igual. Buena noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Mil gatas sonaban Con triste visura De pena por verme Sigue sintiendo anedonia Sigue sintiendo eh, Radio Cuca, la Radio de sigues en el 107.3 de la frecuencia modulada o a lo mejor sigues en www.radiocuca.org O a lo mejor, eh, a lo mejor, y es uno, uno de esos eh, que, que contra bueno pues contra el, el mío el entendimiento, eh, eh, descarga el, el podcast de, de, de, de, de Anedonia. ¿no? Ya pues digo, estoy haciendo este experimento sociológico a ver si eh, a ver si, si soy quien a, a entender el, el porqué, ¿eh? por qué, porque sucede esto. ¿Eh? porque porque la, la gente porque vosotros sentís este programa cuando yo no encuentro ningún motivo para pa, pa poder qué sé yo bueno da igual ya me lo contaréis bueno el primer problema es que me parece que Que tuve, que tuve diciendo mal el, el, el, el correo electrónico espere, vamos a ver, Vaya, mira, que yo dejéme x y, y verdad vamos a ver, pero me ponerlo ¿eh? a ver, era y ne ahora nedónico. a ver, anedónico oye, no me jodas que papá a ver, póngame yo con este y tal y, y, y ahora no me, no me entra el, el correo este a ver, anedo. será eso como una Estoy como una verdad de todo a ver arroba eh, gmx punto com bueno también claro eh, otra de les eh, otra de las señas de identidad de este programa donde dejan de ser los pifes eh. entonces es oye pues tiene cierto sentido ¿eh? que, que, que que cometa una pifia incluso para pa identificar, no pues este tampoco me dice. Madre les voy a intentarlo por última vez y si no, no lo intento más. Mira, si no, para la semana que viene o para cuando pa cuelga cuando el podcast, pues, pues ya pondré eso de tenía yo toda la intención del mundo de hacer este experimento, pero, pero no puede ser, porque no sale. A ver, un último intento, eh. H. Arnedonia. Arnedonia, vale, este. último intento ¿eh? ver, sí, porque si no pues mira que curiosamente el gües como ya era el número de este gués el juez a ver joder que no me sale ahora el gües 163 ¿eh? que yo me que, que repitiera la dirección de correo y yo repetíla ¿eh? pero pero para mí que por lo que sé ya no funciona Sí. Mira, si va de esta, no, pues no va. Oye, pues, pues, 163 <ríe> que por el motivo que sé, ya no va. Oye, lo siento mucho. En fin, para que el experimento se va, se va a tomar por, por saco. Bueno, si, si, si arreglo el tema para pa cuando suban poscas, <ríe> pues ya, oye, ya miramos a ver cuál es el problema. Perdona, ya que estoy. cerrando aquí el panel de de están los teclados y demás que que no corre precisamente bien Bueno, y a lo mejor preguntáis vos eh, qué encantaría ir este y era este que que puse ahora falle un momento, eh? que no me escogí por lo visto eh, la versión del vídeo que me que, me llor, que me sonaba, pero bueno tenía yo tenía muchas ganas de poner de poner esta esta noche eh, por una razón en concreto porque esta semana esta semana que fue tan tan intensa, tan intensa esta semana que que llegó por fin el invierno o algo parecido al invierno, llegó a por lo menos Asturias, en Asturias, en Asturias no no todavía el invierno, y ahora llegó llegó un poqueñen. Un poqueñen nada más, tampoco vamos a exagerar, agora ahora la que venía por la misma vía nueve grados, 9 grados en Teniendo en cuenta que estamos en, en febrero y, y que, que, que cuido que llegue la temperatura mínima que, que tuvimos en esta ciudad, en todo lo que va de año. Bueno, pues hombre, tampoco llegue como para decir oh, un invierno crudo, ¿no? Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Ayer, yo cuido que llegue la temperatura más, más pequeña y el día más invernal que, que tuvimos ayer, antes de ayer, hoy. Ay, son... Son días bastante invernales, está lloviendo bastante como ya es normal, como ya normal en esta tierra. ¿eh? En fin, esta semana que llegó el invierno, pues no, pues pues una semana interesante, ¿no? ¿Eh? Una semana interesante que, que fue esa de en la que detuvieron a unos por, por unos titiriteros, porque bueno, pues por la del terrorismo nada menos, un delito penado supongo con unos cuantos años en, en el reino, no. No lo sé exactamente porque soy jurista ni tengo yo así ningún interés especial en, en esos temas. ¿eh? Aunque, bueno, debiera tenerlo porque, pues, bueno, teniendo en cuenta que, que a los títerteros en cuestión, sencillamente por por hacer una obra de títeres, ¿eh? pues pueden meterlos una serie de, de años en, en, en una cárcel, en una pena de, de privación de, de dignidad de esos, pues bueno, lo mejor podéis meterme a mí también, ¿no? Básicamente porque bueno pues da la sensación viendo viendo lo que ellos pasa a esta gente que, que bueno que podría pasarnos a podría pasarnos a todos, ¿eh? eh, Claro, imagínate, yo qué sé. Yo cuido que ahora mismo debe ser hasta hasta peligroso andar en bicicleta, ¿eh? Eh, Claro, al fin y al cabo bicicleta acaba en neta. Entonces, supongo que podrían meterte enaltecimiento del terrorismo por andar en, en bicicleta ¿eh? o quizá por tocar la corneta pudiera ser ¿eh? por llevar una coleta ya, ¿eh? ya más o menos ¿eh? se, se acusa a un cierto personaje a un cierto individuo bueno, un individuo despreciable por otra parte pero bueno, se lo acusa de, ¿eh? se lo acusa de, de, de connivencia con ETA y a lo mejor es porque lleva una coleta ¿eh? rima y nada más si falta andar en bicicleta Aunque bueno, ya son no de que las bicicletas, toda la gente hasta que dígan bicicleta, ahora Al Congreso y tal. O bueno, bien, como dixo el el presidente, no sé qué, de Polonia, la culpa de todo tiene los vegetarianos y los que andan en bicicleta. Pues pues, es verdad, será verdad. Y ya os digo, nunca máis nunca no caldereta, nunca más una caldereta ni nadie dice en bicicleta, ni toque esa trompeta. porque pueden cayéros pueden una serie de daños después tenía gracia Como cómo justificaban ya vos cuento que de un tiempo esta parte pues veo me he obligado a a ver la tele y bueno pues también de vez en cuando siento a la radio a a los a los exudos torturianos y opinadores profesionales como como como utilizaban como argumento para decir lo chungo que es esta gente qué si ellos qué si ellos eh, confiscaron un libro ¿eh? un libro una cosa que bueno supuestamente en el reino de España tú puedes sacar cualquier libro no ¿Mm? curiosamente pero curiosamente un libro además que tenía el horrible ¿eh? el horrible título de algo así de con, como contra la democracia ¿Eh? Como si toda la gente en este país, en este reino, todos los que vivimos en este reino, fuéramos demócratas ¿eh? pues, no sé. Además, claro, luego nos acaban de extractos y te esperabas al encontrar cosas terribles, ¿no? como una defensa Vamos a acabar con la democracia a base de, de, de matar diputados y de poner bombes. Que va, que va Simplemente hacía una crítica Que así podríamos decir Casi casi filosófica ¿eh? Al concepto de democracia Y defendía el concepto de Lo que ya aquí sí Tengo dicho tantas veces No sé si eso será motivo también Para ¿eh? pa, para para bueno pues pa atacarme a mí ¿eh? Para atacarme a mí Para hacer caer encima mío Todo el peso de la, de la ley a de la justicia Ya sabéis de la ley ¿eh? La justicia y la ley Son cosas totalmente diferentes Pero bueno, pues podría ser porque me defendía, por ejemplo, eso de, eh, de, de la voluntad individual y, y de la lamentable obligación de pertenecer a un Estado en el momento en el que naces y les pocas opciones eh, para la educación fuera del sistema y, bueno, pues una serie de cosas que, que están muy falades aquí, que están muy falas aquí. Entonces, bueno, pues lo he dicho que no sé yo, no sé yo si también eh, podría ser susceptible ¿eh? Eh, de, de bueno pues de recibir un, un, una acusación de apología del terrorismo. Yo tengo la suerte de, de que yo no llevo coleta, ¿eh? Eh, no sé tocar la trompeta eh, y no tengo yo así costumbre de, de, de comer caldereta eh. entonces bueno pues deben a, a tenerlo un poquillo más más complicado para ir por mí deben a tener lo mejor que bueno pues que crear algún tipo de vínculo por otro lado no sé pero seguro que tampoco no tendrían mucha dificultad para hacerlo eh de la misma manera si no tuvieran dificultad para para pa unos rapazos ¿Eh? Que, que, que manejaban unos puñeteros títeres. ¿eh? Unos putos marionetes, joder. No sé cómo coño con unos marionetes se puede enaltecer el terrorismo. ¿eh? Un delito que no sé dónde y ahí hay poco, que ya era una cosa muy rara de España, que en ningún otro sitio lo había así. Pero bueno, yo qué crees que os diga, no lo sé, ¿eh? no sé cómo está la. y es en en otros estados democráticos pero por ejemplo en Alemania que no debería estar prohibido el la apología del nazismo alguno podría decir coño pues claro no normal que está prohibida bueno pues yo qué crees que vos diga no estoy de acuerdo con que está prohibida la apología de nada el nazismo bueno pues puede estar Prohibía la apología del odio ¿eh? Claro, si entendemos que un libro nazi Puede ser un, un libro que anime a exterminar a negros y judíos Bueno, pues no sé hasta qué punto yo tendría un problema Porque claro, por otro lado eso me parecería brutal Que habría que acabar con la gente que piensa de esa manera Pero por otro lado, hasta qué punto eh, Considero yo que nadie, eh, que ninguna institución, sea quien como para prohibir un libro. Eh. Eh, ¿Hasta qué punto eh, tendría que dejar de confiar en el criterio de los individuos humanos eh, para considerar que podrían? Influyese por quién libro, no lo sé, es ¿eh? complicado, es complicado, no digo ni en sí ni, no, pero bueno, si sencillamente pues, promueve unas ideas, bueno, pues ideas políticas del fascismo, ¿eh? que fuera de temas como racismo, homofobia y demás, bueno, pues oye, son unas ideas que yo cuido que no son mucho peores que. ¿Eh? Que las ideas democráticas, donde de ser unas ideas similares a por ejemplo, es que ya expuso el, el, el nuestro amigo Platón. ¿eh? Ahí, ¿cuánto fue el Platón? ¿Qué, ¿Cuántos años hay? ¿2500? Bueno, no sé, ¿eh? podéis llamarme ignorante porque no tengo ni de cuándo vivió Platón. No me, no me acuerdo, joder. Hostia, creo que sí, que por ahí, 2400. Bueno, yo que sé, hay mucho, hostia. Y eso, pues ya en la República de Platón. Que tata, no, oye, pues pues estudiámoslo como si fuera una maravilla del pensamiento y tal. Estudiámoslo y resulta que, que, que bueno, que ella que, que proponía ideas similares a los fascistas. ¿eh? Igual es verdad que no decía nada, de, nada de, de, de racismo y estas cosas, pero bueno, indomofobia seguro, porque además. Eh, según nos cuenten en historia, de que ya entre los griegos, pues ya de esos griegos clásicos, ya era bastante normal, la, la por ejemplo, la, la homosexualidad. ¿eh? Mira, me recordar ahora que falo de los griegos clásicos, otra crítica enorme, ¿eh? y que yo creo que cualquier historiador, pues, bueno, pues podría decir madre de Dios, pero pero bueno, siente ignorante. Eh, que una crítica es que se, de les que se hacían en ese, el libro que, que ellos decomisaron a, a los peligrosos de los titiré yo creo que, que podríamos acuñar un nuevo término titiriteros no, titirea, titiretaeros titiretaeros debe ser Tire, y que luego además claro, ya que no nos damos cuenta ¿eh? pero mira cómo hay el lenguaje de titiritero a, a tiradoretarra Tampoco os creáis que hay mucha distancia, ¿eh? No sé, no sé. Pero bueno, lo dicho, que otra de las cosas terribles que por lo visto ponía ese un libro eh, y era que en los orígenes, la, la democracia griega, bueno, que al fin y al cabo los que practicaban la democracia eran los individuos libres que eran unos pocos eh, la aristocracia libre comparada con los, con los esclavos. bueno pues yo cuido que cuido que eso cualquier historiador puede saber que puede confirmar que efectivamente pues el derecho al voto tenía una aristocracia de hombres de terratenientes libres en la Grecia en la Atenas las Atenas clásica no bueno, pues qué sé yo estas cosas que bueno en fin la, la ignorancia allí es muy atrevida y en este caso yo cuido que está eh, que estamos que estamos viendo a a un ejemplo de eso y como la ignorancia y es tan mala ¿eh? pues creo que por eso yo no estaría eh, no estaría en contra de la publicación de ningún tipo de libro ¿eh? cualquier cosa que sea una folla con letras ¿eh? negro sobre blanco que decían en eh, algunas veces pero bueno, si llega otro color también está bien no pasa nada eh, yo cuido que que es interesante ¿eh? porque cualquier idea hasta la más aberrante ¿eh? Eh, ayuda a construir el pensamiento Claro, si nada más lees Libros con ideas aberrantes Pues a lo mejor el todo pensamiento tengo que Hay que reconocerlo Acabar siendo igual de aberrante Que esos libros que leíste, Porque eh, El individuo humano al fin y al cabo No deja de ser una, una construcción Una construcción de Eh, a través de las experiencias y, y de las interacciones con el ambiente que tienen ¿eh? Eh, no llegue que ninguno fuéramos a, a tener una, una reflexión que nos dijera de neños que bueno pues que eso pues que el racismo que la homofobia que y mal que somos todos iguales coño si de neños resulta que tenemos eh, una educación pues eso racista ¿eh? Eh, tenemos unos padres racistas tenemos eh, una educación racista leemos libros racistas Y a lo mejor no conocemos en la puta vida un negro o un gitano o tal para pa, pa, pa que podamos contestar ese ideas, pues lógicamente, oye, decenlo ahí, seremos racistes, ¿no? ¿Mm? Oye, normal, si lo dicen ahí, en todos estos sitios, pues será que efectivamente eh, los negros o los gitanos o. o los moros o tal, pues son inferiores a, a los blancos, por decir algo. O al revés, a lo mejor, oye, pues una persona negra crece en un ambiente negro, racista contra los blancos y nunca tuvo la oportunidad de contrastar esas ideas y son los que, que desarrolla y los que considera válidas. Yo soy el primero, a mí no me importa decir ¿eh? que yo fui homófobo y cuido que el que diga que en un fomo cuando era un niño o más tal, yo no digo que mienta porque si lo dice será verdad y seguro que hay gente que nunca jamás tuvo una idea homófoba, pero yo y no soy tan viejo, me soy un poco viejo, pero dándonos acuerdo de cuando cuando yo crecí, pues bueno, pues eso todavía era una aberración, O, aunque luego te dijeran en plan de decir políticamente correcto bueno, no, no, a ver, cada uno y como ye pero claro, maricones ¿eh? y utilicé muchas veces la, la palabra, incluso cuando ya pensaba lo mayor, que ya no, no, no a lo mejor cuando ya no y era homófobo sino cuando decía que no, cuando opinaba que no podía ser homófobo, yo seguí utilizando la palabra maricón como, como insulto ¿eh? Eh, en fin, no sé, eh, acuérdome de. o bueno, o. Ser, yo también fui sexista, ¿eh? claro, hombre, y, y quien diga que no, lo he dicho, yo no soy quien para decir que miente, porque a lo mejor, oye, pues y es verdad, y no fue sexista nunca, pero. pero yo cuando yo era masguaje, pues. pues lo típico yo era eso, pues. Eh, llamar a los moces que ligaban mucho, que tal? llamar a los goches. ¿Eh? Y unos coches que tanto el día con uno con otro tal unos coches claro esas cosas por qué hombre pues porque a, hasta cierto punto recibimos una influencia de fuera de la que tampoco no es fácil librarse así nada tan fácil eh Ay, no hombre después con el tiempo eh, conoces más gente y es más libros Y, y joder pues por supuesto que, que, que acabes construyendo la tu persona cuando llegues a, a una edad tal pues menos influenciable quizá pues acabes construyendo una personalidad propia unas ideas propias y que a lo mejor son totalmente diferentes de, de tus seses y te esperas que siguen diferentes de tus eses. pero pero lo dicho yo no sé hasta qué punto pues cuánta gente puedo ver que ¿Eh? que más o menos con una edad así de, de, de adulto ya tirando pa' viello, ¿eh? pues puede decir que, que en ese momento no, no fue no fue un homófobo, no fue un sexista, no fue un, hasta cierto punto, a lo mejor un poco, mira, yo racista, así que cuido que no fui nunca. Pero no lo sé, seguramente que me ponga a pensar, y a lo mejor pues sí que hubo un momento en mi vida que veía, yo creo, un gitano y, y marchaba yo por la trasera. qué sé yo, qué sé yo, no lo sé, no lo sé, cuido que no, eh, cuido que no, pero, pero a lo mejor también, a lo mejor también, eh, no es ya normal entonces que, que hasta cierto punto haya gente que, bueno, pues que, eh, que considera que se dividen en prohibir libros porque cuenten cosas malas y, y también hay gente que piensa que, que hay que prohibir las drogas porque si no la gente se drogaría, ¿no? Yo, No entiendo por qué hay que prohibir las drogas. Una vez tuve un debate con la mía mamá, porque bueno, pues, de la que salieron las bebidas este energéticas, eh, un día vivimos por un supermercado, no me acuerdo cuál, y dice, ay, mira, vamos he probado este refresco, que sale mucho por la tele y tal. Y yo dije, no, mamá, eh, casi mayor que no, porque esto y expliqué. Lleva un, unas proporciones de cafeína muy grandes, otros estimulantes, no sé qué, te pone buena moto, no sé... Y ella, se me decía, eso, eso, entonces es como una droga y que hay que lo prohibir. Y yo quedé mirando para ella y me dije, no, me prohíbilo, ¿por qué? A ver, prohibirlo ¿no? Informar de lo que llegue y tal, y el que quiera que, que lo tome y el que no quiera que lo deje de tomar. ¿eh? Igual que yo no soy partidario de, de prohibir ninguna droga, ni siquiera las que son legales actualmente, ¿eh? y que precisamente son las que, ¿eh? que a lo mejor más todo el mundo, incluso el que llegue favorable a la legalización de las drogas, está a lo mejor contra el tabaco. ¿eh? A ver, el tabaco tiene una cosa, que llegue una droga que obliga a drogarse a los demás, aunque no quieran, ¿eh? el que está alrededor, cerca de una persona que está... fumando tabaco también también está fumando, ¿eh? hasta cierto punto está recibiendo los tosis. Pero bueno, que ya hay otra historia. Que yo digo que, que a ver, que al fin y al cabo, que ya está un poco, ¿eh? que ya está un poco normal que en, este, que en esta sociedad que sufrimos, pues que hay mucha gente que está de acuerdo con que hay que prohibir libros, ¿no? pero bueno, eh, aparte de ese tema pues hay otro tema mucho más interesante ¿eh? del que también me enteré hoy gracias a que ahora tengo que ver la tele por obligación ¿eh? a lo mejor hoy, hoy estaba viendo un informativo mientras sintaba una tortilla de patata ¿eh? cosa que está muy bien una tortilla de patata con ayu ¡oh! vaya rico que <ríe> bueno, esto hay que enterarme que si eh, el gran Tino Casal no hubiera muerto, ¿eh? Eh, hoy cumpliría, por lo visto, 76 años. Y es por eso que yo el primer cantar que quise poner esta noche, eh, ya era de, de la primera banda, bueno, la primera, no sé si fue la primera, de una banda que tuvo Tino Casal antes, antes de cantar en solitario. Eh, Tratabase de, de los H. duques ¿eh? y de su tema... Lamento de Gaitas, un videoclip precioso grabado en el entorno de Santa María de Naranco. Y la verdad que, que ahora voy a poner otro Qatar de Tino Casal de, de Nantes a lo mayor de, de, de ese boom mediático que tuvo después que como para no tenerlo, como para no tenerlo, porque fue un, fue un pionero, fue un adelantado al tiempo, la verdad. Eh, las sus so música los sus so diseños, eh, las sus so pinturas, porque pintaba. ¿eh? Yo tuve la oportunidad de ver una exposición de pinturas de, de, de Tino Casal eh, en, en lo que ahora y no sé si era entonces llega el, el CAMCO, ¿no? el Centro de Arte Moderno Ciudad Viejo ahí en el sótano del Teatro Campo Amor. Eh, Filipe, Felipe gustó muchísimo. Eh, hay un tiempo, no sé, un año, un par de años, Eh, tuvieron una biblioteca de, de, de Tudela Beguín eh, De la localidad de, de nacencia de, de Tino Casal Y tenían un cuadro, un extracto allí Muy colorido, muy guapo y tal Y, y, y preguntábamos sí, al, al bibliotecario Oye, vaya cuadro más guapo y tal, no sé qué Y dijeron, no, no no no solo la familia de, de Tino Casal y, y de él y tal Joder, no, Ya os digo, ya era un adelantado. Y tiene una cosa muy guapa, Tino Casal Y es que Tino Casal que no sé por qué, no sé qué tiene, gusta a nosotros el mundo. ¿Mm? Al cuarto de un día, eh, hay mucho tiempo que no falo yo de este programa que me gustaba tanto, que por desgracia, dejó de hecho, de hecho, de haberlo en Radio Cuca. Eh, y era un. Y era un programa eh, de música heavy, de rock duro, de tal, y pero bueno, Me gustaba, me era un programa musical que me dije que a mí, que no me gustan los programas musicales, especialmente. Ese sí gustaba, me gustaba bastante. Eh, trataba de ser de mala hostia, ese programa que mientras, no me acuerdo cuánto, un año o así, tuvo tuvo delante del mío. Pues al de una vez que llegué, eh, y estaba pinchando el tino Casal. y, y, y dice yo al, al rapaz este que lo y tal todo coño, coño que salir en el tu programa y tal y dijo, oh, como un dios claro que sí o oh, si este tío llega grandísimo y una pasada y todo esto totalmente de acuerdo llega llega grandísimo y, y llega una pasada y, y ahora el cantar que quiero que quiero poner vos un un cantar no te sé decir exactamente el año Eh, me parece que sí, en el 1978, estoy yéndolo, eh, no penséis que lo sé de memoria, en el, en el año 1978, eh, Tino Casal ganó el festival de, de Benidorm, eh, ganó el festival de Benidorm con un cantarín que se titulaba Emborráchate Mujer, eh, bueno, no, Emborráchate Mujer, eh, o no, Emborráchate solo, bueno, qué más da, ¿eh? Un cantar muy guapo muy guapo, y que tiene un videoclip en blanco y negro grabado en hoyo en niego ¿eh? echando un culín de sidra y bueno, sentelo, joder y a ver, es que presto suya Te alejas cuando un amigo se va, cuando un grito en tu garganta rompe la serenidad. Si ya no hay luz en tus días, si solo hay sombra y dolor, o si un amigo te pisa y no quieres superar. que el mañana aún nos queda por llegar y olvídate ya que el ayer hagamos por olvidar una pequeña esperanza el mañana Pequeña esperanza, el mañana traerá. Bebe mujer y olvídate, bebamos pa. No sé qué coño y pasa la música de fondo que se entrecorta, pero bueno, no pasa nada porque ya sabéis de visto en memoria, ¿eh? que sí. To Fight Club. If this is your first night... Bueno pues fui ir de. despidiéndome ya de este programa. Bueno, pues sí, extremadamente curtio, pero bueno, que joder, ya dici muchas cosas interesantes. o okay, que no, ¿eh? pues si que no ya sabéis, pues sencillamente no tenéis por qué sentir este programa ¿eh? el, lo que no sé si vais a poder y es lo de lo de mandar el, el el correo electrónico yo de verdad que, que pensaba que ya era ese y yo estaba convencido que había un correo electrónico que se llamaba anedonia gmx.com pero parece ser que no porque dime el ordenador que eso no existe no tengo ni puta idea oye pero da igual yo soy con los meus 13 y voy a abrir un correo electrónico te pendientes del podcast ¿eh? y cuando te al podcast en el en, en, en el archivo.org, de verdad que, que va a haber un correo electrónico coño hoy joder que daño me fice petando un bueno eso sí os digo eh, por una por una vez ¿eh? una, bueno por una vez no que Que el cantar de cierre tampoco llevaba tanto tiempo, pero bueno, hoy el cantar de cierre no va, va a ser de, de los descuandos. Hoy el cantar de cierre, si bien sigo pensando que, que no tienen que collevos, eh, tratándose de, de una de tan importante como la de hoy, tengo que poner eh, un cantar de Tino Casal, y en este caso ya va a ser un cantar de, de Tino Casal de los perfectamente identificables, Con la, con la con la época de ¿eh? en la que ella era una una verdadera estrella de todas maneras venga eh, un saludo para pa todos por supuesto un saludo para eh, esta noche el, el west 163 ¿eh? west 163 y era el que el que me a ver pero hay un momentín que mire ya que este no te quedas tú que fue west 163 sí west 163 pues sí que me he preguntado por el correo que, que bueno, yo, yo juraría que llegase. Sí, joder bueno inténtalo. si no te lo devuelve, y que llegue, así que lo que lo olvidé fue la contraseña y si no cuando el podcast ya pues digo yo que de verdad que, que pongo yo que pongo yo uno eh, ¿Eh? ahora más ya algún tipo de pifia cuando tecleo no penséis ya sabéis que no hay cosa rara en la pifiar cuando cuando tecleo vale oye escucháis... Empujada, ¿eh? Eh, buenas noches, hasta la semana que viene y esta vez no os digo que no os coyen, ¿eh? os digo que no os empujen, vale, venga, un saludo a todos.